también estaba en el Parlamento de Cataluña. Y lo volvería a hacer. El 31 de marzo comienza el juicio contra las 20 personas imputadas... ...por el intento de bloqueo del Parlamento de Cataluña... ...del 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaron los trámites para aprobar los presupuestos... ...con el primer paquete de recortes de Cataluña... ...que propició el cierre de empresas públicas... ...la privatización de la sanidad... ...los recortes en el sector de la cultura, educación, entre otras. La movilización Aturén el Parlamento... Sucedió dos semanas después del brutal desalojo de Plaza Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, a las órdenes del que era consejero de Interior y que ahora lo es de Empresa y Ocupación, Felipe Puig, también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana. La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el Gobierno y la escalada represiva que vino después... ...juicios contra personas que querían impedir un desacio en el barrio del Clot... ...numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas... ...a las personas que se manifestaban o por enganchar carteles con celo... ...fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar... ...el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares... ...contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas... ...como el patriarcado o el racismo. Durante aquellos días la gente se organizó por todos lados... ...para construir política desde la calle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 Aquel día éramos miles las que intentamos parar el Parlamento de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria. Los despidos por los recortes, por desahucios, porque muchas de estas barbaries se aprueban tras los muros de este edificio. Por este motivo, estamos señalando los culpables aquel día, 15 de junio de 2011. Y por eso mismo lo volveríamos a hacer, sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quien nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras. Sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta. Y, y mucho. mucho. Por esto y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellas y a aquellos que sufran la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico en sus infinidades de forma. Solidaridad, solidaridad con todas las represariadas y con todas aquellas que luchan. La próxima vez que cojan un helicóptero que sea para marchar bien lejos y no volver a molestar.